...a Anabela Morán, que es parte de la UTT. Buenas tardes, Anabela. Juan Pablo Bertolini, te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Anabela, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo, Anabela. Estamos, estamos bien porque hay un día espectacular. No, no, no sé cómo lo ves vos. Sí, muy, muy lindo, la verdad, que acá nosotros trabajando con los compañeros. Muy bien, muy, muy contentos por el día que nos tocó. Espero que siga así. Para el día de mañana también. Muy bien. Seguramente va a haber alguna otra helada, por delante todavía queda un buen tramo del, del invierno, pero jornadas así dan ganas, se te calienta un poco el lomo, sobre todo para quienes tienen que estar eh, con las manos en la tierra, Anabel, así que este, saludamos vuestra, vuestra, en, vuestro empeño en, este, en producir alimentos saludables. Sobre todo eso, y queríamos que nos cuentes eh, un poco cómo es el, el laburo que están haciendo en esta época del año. Y bueno, nosotros ahora particularmente estamos trabajando en equipo en conjunto con, con los compañeros de, del amanecer eh, para brindar a, a las, al pueblo santaroseño las frutas y verduras de, todo el, de toda la Argentina que, que, bueno, que, que tienen la característica de ser agroecológicas, ¿no? Tal cual. Eh, así que... Eh, por ahí estamos enfocándonos en eso y también lo que se viene haciendo por ahí con el con el barrio el amanecer es este, brindarle alimentos para los animales por ahí es eso lo que eh, lo que se enfoca en nuestros compañeros en la producción de, de carne porcina mayormente y también aviar lo que son las gallinas pollos eh, así que estamos por ahí potenciando eh, en esa en esa parte con nuestros compañeros. Muy bien. La verdad es que eh, eh, hay partes de nuestra audiencia que ya sabían que por ahí de vez en cuando podemos adquirir productos de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, productos saludables, más sanos que los que por ahí podemos conseguir en el supermercado. Pero además esta que nos contás, Anabela, es una parte muy interesante donde están volviéndose un poco proveedores de otros que laburan también en la producción de otros tipos de alimentos. Ahora, Sí, contame, contame. Sí, ver, perdón, no, sí, que estaba en sintonía con lo que estabas diciendo acerca de, de las frutas y verduras, que además de la calidad que ofrecemos, también es un precio justo, porque, digamos, a pesar de, de toda la, la inflación que estamos viviendo, ¿no?, nuestros precios siguen siendo relativamente muy baratos en comparación con eh, otras cadenas o, o otros este, almacenes. Claro, otros eh, proveedores. Muchas veces, muchas veces tenemos una relación hecha con la verdulera, con el verdulero, pero la verdad es que son tiempos muy difíciles y a quien no le viene bien por lo menos sacar la cu cuentas a y considerar dónde nos conviene comprar más. Es algo que siempre conviene y sobre todo para las personas que no tenemos un gran pasar, que no andamos... Este, encamionetados o algo por el estilo. Esto sin, eh, sin prejuicio de quién tiene que andar en camioneta, por ejemplo, para ir a laburar. Anabela, ¿qué sí. pasa con los bolsones de la UTT? Eh, a ver, ¿cuál es la propuesta que tenemos? Porque en estos días ya se puede empezar a hacer un pedido para conseguir un bolsón agroecológico. ¿Nos contás? Sí, cómo no. Eh, nosotros estamos trabajando actualmente con... Verduras, ofrecemos seis variedades, eh, entre las cuales están el tomate, la berenjena, el boniato, eh, el morrón verde, el zapallo anco, entre, eh, entre otras zanahorias, eh, que está a un valor de 1.200 pesos y que completan 7 kilos. 7 kilos de verduras, muy bien. Exactamente y después por otro lado también tenemos frutas que es, completan 4 kilos y vienen tres variedades manzana naranja y limón muy bien y ese y, ¿y ese anabella, supuesto, también, ¿qué, qué precio sí ese está a 800 pesos muy bien. después también tenemos productos secos que competen a por ejemplo yerba miel eh, harina, tomate triturado, eh, muchas variedades. Muy bien. <ríe> se va completando, se va armando una listita interesante. ¿eh? Ahí ya tocamos, le, le llamó la atención alguna que nos está escuchando, yerba. Yerba es una yerba de buena calidad. Anabela, ¿qué es lo que están ofreciendo? Sí, claro, todo, todo, tiene, eh, todo es agroecológico, por supuesto. Todo viene desde distintas partes de la Argentina, como ya saben, eh, de nuestros compañeros campesinos de la UTT. Muy bien. ¿Y la A miel, buen precio. Y la miel, eh, eh, Anabela, esto nos interesa mucho, somos fanáticos ah, de la miel, del mate, ni hablar. Y mirá, justamente la miel es un producto, un alimento de pampeano, nos brindan nuestros compañeros pampeanos, así que en eso colaboramos acá con... Con nuestro compañero. Muy bien. Está muy interesante, ¿eh? Estamos viendo todos cómo hacer con la comida, con los pesos para que alcance para todo, para todo. Para todo, digo, porque este, son distintos aspectos. Muchas personas consumen más carne, muchas personas consumen este, más frutas o más verduras. Y acá viene un poco un paquete que puede atender las necesidades. ¿Para cuánto se calcula que está preparado este bolsón, Anabela? Por ejemplo, ¿podemos pensar que un bolsón así para la semana podría alcanzar para una familia en lo que es verduras, por ejemplo, y en parte lo que es frutas? Siete kilos de verduras, dijo Anabela, ¿eh? Sí, la, la verdad que sí, la, eh, yo creo que sí, que alcanza y, y hasta un poco más también, más de una, de una semana también, dependiendo del núcleo familiar, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahí, Anabela, hay mucha gente interesándose, eh... ¿eh? mucha gente que está parando ah. la oreja. Ahora les voy a contar que yo ya compartí en mi Facebook la publicación de la UTT Santa Rosa, Este, ¿Van a estar entregando mañana a quienes realicen el pedido? ¿Hasta cuándo, Anabela? Sí, eh, vamos a estar con las entregas en la Plaza San Martín mañana desde las 3 de la tarde hasta las 5 aproximadamente. Eh, y pueden pedirnos los bolsones a través de las redes sociales y a Instagram, a UTT Santa Rosa, eh, también Facebook. Y si no, el teléfono del compañero cuarenta y la línea WhatsApp llamada o mensaje directo 47, 66, 25, el WhatsApp directo a la UTT para pedir tu bolsón agroecológico. Mañana están entregando desde las 3 en la Plaza San Martín. Anabela está muy bueno este que verdaderamente es un servicio para quienes lo saben aprovechar, para quienes están interesados en conseguir alimentos saludables y también de paso dar una mano a las economías sociales, a las economías comunitarias, como es el caso de las personas que laburan en la unión de trabajadoras y trabajadores de la tierra. ¿Desde hace cuánto la UTT cuenta con, con tu esfuerzo y con tu compromiso, Anabela? ¿Hace cuánto que estás con la UTT? Y mira, la, la UTT Santa Rosa se conformó hace muy poquito tiempo y nuestra primera asamblea barrial se hizo hacia diciembre del año pasado así que algunos meses nada más, pero no quita todo el esfuerzo y todo lo que hemos logrado hasta ahora, que es mucho, la verdad. Contenta con, con mi participación, en lo que puedo, por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, esperamos seguir teniendo noticias eh, de, todo, la, de todo el laburo que hacen. Esta Anabela viene a hacer un, un laburo que están haciendo semanalmente o dos veces por mes, ¿cómo, cómo sale lo del bolsón? Y sí, nosotros en principio estamos tratando de hacer llegar a la mesa los alimentos una vez por mes aproximadamente. Los alimentos. Esto corresponde también con. Depende, digamos, de, de, de las dificultades que tengamos del transporte y, y demás. Muy bien. Pero hasta ahora venimos cumpliendo así. Muy bien. Che, ¿y vos sos del barrio del amanecer? O, eh, eh, por ejemplo. ¿O sos de otra no. barriada? No, no, no. Yo soy militante activa de, de, de la UTT, pero no soy del barrio. Muy bien. No y, soy del barrio. Che, ¿Y tenés otro laburo, Anabela? ¿Te complementás con, otro, con, otro, con otra actividad económica? Eh, sí. Trabajo en la, eh, por ahí en la feria de salud de alimentos saludables que se hace en la feria Oliver. Ahí también vamos a estar con bolsones. Muy bien. Muy bien. Esto, por ahí hay que engranar, engarzarlo, digo, encadenarlo con la posibilidad de la producción, de las cosechas que van haciendo. Pero ahí, entonces, en la Feria de Alimentos Saludables, también podemos llegar a encontrarnos con estos bolsones. Eh, Exactamente. Anabela está muy bueno. Estoy interesadísimo. Me está mandando mensaje mi compañera, porque acá nosotros somos mucho del anco, de la zanahoria. Además del tomate redondo, nos gusta elegir viste andar, Estamos ahí siempre. Y berenjena, boniato y morrón, que es lo otro que completa el bolsón, este, son muy bienvenidos. Hay además recetas dando vuelta para tirar para arriba. Anabela, eh, por ahora te agradecemos sí. mucho tu participación este, y esperamos volver a estar en contacto con ustedes pronto, Anabela. que No, muchas gracias a ustedes por vernos escuchar. Hasta luego. Hasta luego, Anabela. Gracias.